En el Reino Unido pasó un poco sin pana ni gloria, tuvo un progreso como muy lento hasta que finalmente <risa> se convirtió en una de las canciones más exitosas de la década. Dos millones de copias vendidas solo en el Reino Unido de este Relax. relax, relax. Luego vinieron Two Tribes y The Power of Love. Te hablo de ellos, únicos, inigualables. f r a n 目のチ g ンピ s t o 行くと、l う1回 o のチャン n オンに行くと、n う1回目 i n ャンピオンに行くと、もう1回目のチャンピオンに行くと、もう s 回目の o ャン o s ンに行くと、もう1回目のチャンピオンに行く a もう1回目のチャンピオンに行くと、もう1回目のチャンピ t ンに行く a も a 1回目のチャンピオンに行くと、もう1回目のチャンピオンに行くと、a う1回目のチャ Y Leo Garriga y Estefanía Vega y César Berzal. Este es el equipo de hoy, d e Play Kids.、Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, mandando un saludo a todos los malagueños que bueno, lo han pasado fatal con este incendio tremendo que parece que ya está controlado. Os mandamos un beso bien grande desde aquí. Y por supuesto, vamos a contar como todas las tardes con vosotros. Luego s lo、no、desarrollo como siempre, pero hoy, que ya están empezando las clases prácticamente en todas las comunidades autónomas, algunas í o t r a no, pero bueno, en fin. Hoy queremos que eches la vista atrás y nos digas cuál fue el profe que más te marcó y por qué. <risa> Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Esta canción <risa> son ya las 5 y cuarto, casi, casi como aquel que dice un holandés en Canarias. Caray, que bien, como pasa el tiempo cuando estamos contentos. ¿eh? Llega el momento de contaros qué pasa hoy. Dispuestos una tarde más a pasar un buen rato a divertirnos escuchando buena música, porque nos encanta haceros felices. Fíjate, ayer, sin ir más lejos, lo fuimos y mucho. Y no solo porque os imaginabais comiendo a dos carrillos con la boca más abierta y más llena que el hipopótamo del tragabolas. Ayer os pedíamos que nos dijerais cómo engordar 5 kilos en una semana. <risa> Sino porque por fin los nenes ayer empezaron en la escuela. Porque sí, porque los queremos mucho. Pero cuando se quedan en el cole, los queremos más. <ríe> atrás quedan esos días en los que éramos nosotros, e h los que formábamos en fila en el patio, dormíamos a moco tendido en mates y salíamos de estampida cuando sonaba el timbre. <ríe> Hoy queremos que eches la vista atrás y nos digas cuál fue el profe que más te marcó y por qué. La de lengua que era fea y desgarbada y por eso la llamabais Boderek. <risa> El de álgebra que te dijo que te aprobaría con un 3 y sacaste un 0,54. <risa> El de física que consiguió que te sentaras en primera fila porque estaba muy bueno. ¡Cuéntanoslo! 606-712-658 o bien acude a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y en Twitter. ¡Te esperamos! ¿Estás en Play-Key? ¿Cómo? コココッコン、Ricky g a ア c í a Es Play Kiss con Ricky García. Sí, sí, sí. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato súper agradable con nuestra próxima invitada que se llama Amy Winehouse. Y es que todo el día como hoy, pero en 1983 nace en Londres la cantante y compositora Amy Winehouse. Publicó solo dos discos, Frank en el 2003 y Back to Black en el 2006. Por este último disco ganó cinco premios Grammy en el 2008. c o n una vida llena de problemas por las drogas y el alcohol, Murió con 27 años en c a m d e m en Londres un 23 de julio de 2011 por envenenamiento de alcohol. Bueno, durante una corta y turbulenta vida abrió las puertas a divas del Neosol como Duffy y Adele. En el aniversario de su muerte, el 14 de septiembre del 2014, se inauguró una estatua de bronce de la cantante al norte de Londres creada por el escultor Scott Eaton. Recuperamos uno de los incombustibles de Amy Whitehouse. Es este que se llama Back to Black. y a u Tú. Queremos que confecciones tú las tardes de Kids. r 606-71-2658. De lunes a viernes, de 5 a 8. Una menos en Canarias. En Canarias. con r e i k y García. Te acompañamos en la vuelta a casa. 「Something Happened on the Way to Heaven!」 Desde el Estudio 5 en XFM. De lunes a viernes. De 5 a 8, una menos en Canarias. Play Kiss con Ricky García. I'm the r e s a l o t of bad game ブラックス She's so close now. This girl is h a l f d i s a e Don't s t a n d Una antes en Canarias. Estás en directo en el show de la tarde. Hoy queriendo saber cuál es el profe que más te marcó y por qué. El de literatura, récord de alumnos durmiendo al tercer verso. La de historia que supo motivarte para ese trabajo de investigación. Juan Luis desde Móstoles. Buenas tardes, equipo. Hola. Pues、querido. yo recuerdo una profesora que tuve cuando era pequeño ¿Sí? de educación física. Sí. Se llama a b Montaña. y lo que más me dejó cargar enmarcado fue los pelos que tenía en el sobaco cuando levantaba los brazos y le salían por la camiseta pues uno cuando es pequeño esa visión se le queda grabada porque no piensa en esa estética en una chica pero ahí estaba cada vez que dábamos gimnasia p e l o para arriba p e l o para abajo así que i m a g i n a r o s Un abrazo. Y si te hubieras fijado bien, hubieras visto que lo de la montaña no eran pelos, eran matojos y que en ellos se escondían monos. m a r e Carmen, desde Las Palmas. Allá va mi anécdota. Venga.、Eh, fue en segunda etapa,、sí. mi profesor de historia. Yo cuando era pequeña quería cantar y él,、la、cada、nada. vez que se le figuraba, me decía que le cantara una canción. Y allá que iba yo inocente, cogía y se la cantaba. Hasta que un día me dijo. Que si le cantaba una canción, me subía un punto. ¿Perdona? Chicos, hasta coro, hasta un coro llegué a buscarme para que me subiera el punto mientras le cantaba. Bueno, un show, un show. Él te subió a ti un punto, y t o a la moral, que cuando cantabas, por lo menos, había alguien despierto en su clase. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes, queridos. シューシューシュシューシュ Ohio,、sí, e s t o y hablando de Eric Carmen y de esta canción que además estaba incluida en la banda sonora de la película Dirty Dancing: h n g r y Eyes, Ojos Hambrientos. 10 minutos para las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Ricky García en Kiss. Pues hoy con los amigos de La Vida Es Bella tenemos un pack que se llama Experiencia Gourmet. Así que si te consideras un gourmet y alguien con el pico muy fino, este premio está hecho exclusivamente para ti. Es un pack fantástico en el que tendrás mil opciones para elegir entre mil planes distintos y lo más importante, con quien tú quieras. Hoy te lo regalamos, y te la vamos a enviar a casa. Queremos que nos digas cuál fue el profe que más te marcó y por qué. Te estamos esperando en nuestras líneas 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Es el show de la tarde en Kiss FM.、Play、Kiss. Con Ricky García. So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have t u r n e yeah, c a l l s me a n d t h e n w h e r e s that p a r t y That kind of love was the killing kind. En Kies, tienen un solo protagonista. De lunes a viernes. De cinco a ocho, una menos en c a n a r i Te acompañamos en la vuelta a casa. Her hands are never cold. She got Betty d a v i s e y e She'll s turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty d a v i s eyes And she l l t e a s e you. She'll unhease you. Hug e t u r bed tuck just to please you. She's kosher outside. She knows just what it takes to make a pro blush. She got a gobble, stand on the side. She's got better day besides. She'll let you take her home. w h t s her appetite? She'll lay h e home. She got better days besides. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. She's got better days besides. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. インコンボスティブ d a, a v ー s eyes <S De King Horns. Nos ha acercado prácticamente hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Bueno, y a la vuelta vamos a invitar a alguien muy especial que dejó Guayantí seguro por la película Dirty Dancing. Sí, Patrick Swift. a ¿Le has oído alguna vez cantar? Vamos a poner su exitazo She's Like the Wind. No antes nuestra querida compañera Estefanía Vega que nos va a poner al día en el informativo de las 6:5 en Canarias. s t e espero! Esto es Kiss.